Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan motomaníacos? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, aquí arrancando una nueva edición del programa dedicado al mundo del motociclismo. Por FMD Rock, 104.7 MHz en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Lo tenemos a Diego, como siempre, la persona técnica. Estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, motomaníacos, motomaníacos. Eh... También estamos a través de www.caballosdemetal.com.ar Le mandamos un saludo también a los chicos de Paraná que nos retransmiten a todo el mundo. Así que bueno, eh, hoy tendremos, tendremos la gente de Quijote del Camino, Beto, charlando un poquito la reseña de lo que fue este motoencuentro. Tenemos un audio de Ezequiel de Jacinto Arabos, contando una reseña también de lo que fue ese evento. Lo tenemos a Simón de Mestizo Grasso. Contando también la reseña de lo que fue el evento de eh, Benito Juárez. También estamos con este, Mario Rojas de Necochea. Se viene un nuevo evento este 11 de abril en Necochea. Así que estará contando un poquito por menores de lo que va a ser esta fiesta en el Camping Miguel Lilio. Así que bueno, ahí tenemos el concurso también. Eh, que lo pensaba hacer ahora en la entrada, pero vamos a hacerlo a, a mitad del programa para antes que hablemos con Mario que ya sepa los ganadores. Eh, otra cosa que... Mmm, ...que tenemos para contarles... ...es que estuvimos participando... ...en eh, el, día, el día sábado... 4 eh, en eh, el bañero Reta... Eh, ...en la juntada fierrera eh, de La Oxidada... ...también con emprendedores que había... ...están, eh, había artesanos... ...bueno, patio gastronómico... ...estaba Javier Stigli ahí con, con su sonido... ...y bueno, artistas que estuvieron trabajando... ...y colaborando para este, este evento muy, muy interesante... Estaban los, los, este, los amigos del Ford, estaban eh, los autos de época, Adeata también. Les mandamos un saludo también a toda la gente. Y bueno, estuvimos participando con las motos, eh, parte de Motocicleta Independiente también y gente particular, que, que se sumó bastante, un, una, una importante cantidad de motos. Así que la verdad que fue un, un día espectacular. Eh, pasamos toda la tarde ahí en, en Reta, así que bueno, eh, felices por haber eh, participado. Eh, gracias a Laura también que nos, bueno, nos convocó y nos, nos hizo partícipe de lo que es el evento dando un poquito de explicación de lo que es el grupo y lo que es el programa de radio Así que estuvo espectacular también esa parte Y el, este domingo bueno, viajamos a Benito Juárez eh, Que acá el operador me dice que no se me va a caer el techo Y no, es cierto, no se me cae, hasta ahora no se ha caído este, nada, Fuimos a Mestizo Garaz, obviamente también los amigos eh, ahí a, a acompañarlos a un evento súper interesante, en este caso con otro, otro lugar, el Parque Tagloretti, donde se hace usualmente el encuentro de motos. Es un lugar tan grande y tan extenso de, de Benito Juárez, que bueno, ahí este, convocaron a lo que es un montón de, de gente de diferentes lugares, de, así que bueno, estaremos hablando con Simón de la reseña de esa, pero participamos también con el grupo, ahí con las banderas de motociclistas independientes, con la bandera de motomaníacos, ahí sacando fotos y compartimos las redes sociales lo que ha sido este evento tan interesante que siempre participamos todos los años y también por supuesto con la parte fundamental que tienen que son los arrancones y los trompos que hacen los chicos ahí en el predio estuvo espectacular esa parte y también es con los chicos de, de las bandas eh, así que bueno participando todo un poquito un, un excelente domingo también así que bueno Vamos a arrancar, como hacemos siempre, con la tanda publicitaria, un breve temita musical y ahí ya arrancamos con el desarrollo del programa, que lo tenemos a Beto de la localidad de Azul. DC Motos, taller mecánico de motos en general, escáner multimarca, inyección electrónica, contacto 2983 50 61 61, 3 arroyos.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 15 64 61 38 3 arroyos Lubricentro el Turco, filtros, baterías, aditivos todas las marcas. Cambio de aceite y filtro sin cargo. La Rea 198 2983 501878 3 arroyos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 Eh, ahí estamos, bien eh, La repetición de Motomaníacos se realiza los sábados a las 15 horas por 104.7 Tres Arroyos Auspicia esta entrevista en Motomaníacos Motobox Bien, arrancamos con las entrevistas Ahí no me escuchaba bien, por eso no escuchaba el retorno Ahí, está, ahí estoy al pelo Sí, sí, ahí estoy, perfecto okay. eh, Bueno, arrancamos con las entrevistas Hola, buenas noches Beto, lo tenemos ahí en comunicación Hola, ¿cómo estás, Che? Buenas noches. ¿Cómo andás, Beto? Perfecto, te escuchamos 10 puntos. Bueno, bárbaro. Genial. Bueno, Beto, contame un poquito lo que ha sido el fin de semana ahí en Azul. Bueno, sí, la verdad es que, bueno, eh, estuvo para nosotros perfecto, bárbaro. Creo que la gente eh, se han ido conforme, tratamos de hacer siempre lo, lo mejor posible como para que sea así este y bueno todavía estamos trabajando en el camino desarmando todo porque la verdad que no nos lleva mucho tiempo pero bueno en realidad nos no hemos llegado al objetivo que pretendíamos pero eh, estamos muy conformes porque por lo menos que ya se podrán pagar las deudas y todo eso viste que normalmente son muchas pero gracias a Dios sí todo, todo bien Bien, y un bueno. poquito complicado con el tema del clima y todo eso viste bueno eso no, eso te iba a preguntar yo cómo estuvo el clima allá claro. ¿no? afectó un poco eso y vos sabés que no no tanto por o sea a nosotros no la cima la gente que por ahí no no han podido llegarse hasta hasta acá por ese problema había mucha gente que venían mojada, viste porque, claro que se agarraba la lluvia en el camino viste soladillo de plata necochea todas esas zonas. Este, pero bueno eh, de ya por supuesto que les agradezco que a pesar de, del clima este, llegaron hasta acá sí sí totalmente obviamente que, que es para, para agradecerles ¿no? a la gente que, que se suma y que trata de participar aunque esté el clima complicado pero bueno, son cosas que pueden pasar eventos al aire libre siempre está el riesgo ¿no? de, de que pueda haber un poco de agua y bueno, se te complica un poco la organización pero bueno Son cosas que no se pueden manejar, o sea, eso es lo que hay. Claro, sí, totalmente, totalmente. Este, si bien nosotros bueno, ya veníamos hace un par de años que por ahí nos toca una lluvia, que sea un día eh, viernes o miércoles, que siempre terminamos el, el trabajo bajo lluvia. Pero bueno, el clima y bueno, si algunos eh, agrupaciones, digamos así, que... Como ya te dije la otra vez, que, no, que es como que ya se terminó esto que decíamos nosotros de, de antes. Yo ya hace, hace 35 años que venimos haciendo el evento y, y antes existían muchos. Se, se respetaban los códigos. Claro. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. ahora no. Es, es una lástima porque eh, hay mucha gente que por ahí se, se queda sin venir. Porque aparte, te digo una cosa, eh, antes no se, salíamos, por ahí tres veces en el mes a un no encuentro, ahora por ahí llegás a un Claro. a no una vez para salir. Sí, es totalmente. Ha complicado el tema. Ha, ha cambiado muchísimo, entonces, sí. Entonces es donde más tenemos que respetarnos, ¿viste? Claro. Pero bueno, eh, Dios quiera, esto no, no siga siendo así. Sí, sí, sí, sí, todo, sí. digamos. Obviamente, es que todos, obviamente, ¿no? que para todos es mejor, obviamente, que no haya... Que no sí. se, no se se, se, se, se, se superpongan, digamos que es la palabra, superpongan sí. las fechas. Sí, más que nada porque todos tenemos muchos gastos, viste. Y, y después hay que, hay que responder. Nosotros obviamente. en el caso de momento sacamos todo fiado, viste. Claro, obviamente que si sí. Uno cuenta con, con la cantidad de los participantes, no eso es lo sí, que te da el respaldo es que para, sí. para cerrar las cuentas. Y sí. Y sí, sí. Siempre nosotros tenemos un objetivo, una meta. Claro. Pero bueno. Eh, lamentablemente este año no, no pudimos cumplirlo. Como también el año pasado, que también quedó medio cortado, ¿viste? Sí, sí. Pero sí. también hay que entender que nosotros venimos de una crisis, que son de estos loquitos, tontitos, ¿viste? Que andan haciendo quilombo con las motos. Eh, y la asedio, bueno, todo a base de, de, de plata, ¿viste? Porque lamentablemente es así. Sí. Y lo estamos cortando, ¿viste? Lo estamos sacando de, de raíz. Claro, eso eh, obviamente jugó un poco en Dios, contra bueno, con lo que es el evento, ¿no? Eso, eso eh, claro, lamentablemente sí, a la, no, al participante y la verdad que cuando se corrió, sí, o se empezó a ver esa, esa forma de manejarse con, con lo que había en la calle, bueno, sí, muchos decidieron por ahí es, dejar de participar, ¿no? Y bueno, eso es lo que están tratando ustedes, de, sí. de volver a cambiar la situación. Sí. sí, gracias a ellos ya hace tres años que venimos con el tema ese, por supuesto, me entiendo, seguridad por todos lados, la policía, la gendarmería, ¿viste? Que nos... Y todo eso, ya te digo, cuesta un dinero, no es, no es, nada es gratis, ¿viste? No, nada es gratis. Pero, no. eh, pero hay que hacerlo, ¿viste? Sí, por, el bien, por bueno, el bien de todo, ¿no? Alguno, pero más vale, sí. Este, y Dios quiera no lo toque nunca nadie, ya nos ha pasado en Tandil, Alvear, terribles motos que hacían y, y ahora ya no, la flores mismo, que ya no, no lo hacen, ¿viste? Por, esa, por ese motivo. Sí, sí. Y hay, es triste, ¿viste? Porque es triste porque, ¿viste? Vos decís, pucha, tanto laburo durante todo el año para que después eh, recayemos, digamos. Bueno, en este caso no, nosotros no, subimos ahí, salimos a ¿viste? Claro. Este, pero ya te digo. Pero eh, como que se está poniendo justo, traigo. ¿no? De la, la movida justa, digamos. Eh. Claro, Se invierte sí, muchísima sí, cantidad sí, de todo, plata pues, para, para ver después, este, para tratar de saldar por sí, lo menos todo, sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Eh, primero es lidiar con, con el clima, que a todos todos nos pasa, a todos los eventos, viste, triste, pero eh hay que mancarlo, que Pero vos sabes que del, del... sacando una haciendo una una sí. breve reseña de lo que lo que son los todos los eventos que se vienen desarrollando y los que van a venir, yo creo que eh mayoritariamente en la en todos este ha mermado muchísimo cantidad de en diferentes sí, cosas, no solamente estamos sí. hablando de motociclismo, no, estamos hablando un poquito más abierto el sí el abanico, digamos, en todos los eventos... En todo, este, en todo sentido, eh, en todo sentido. Eh, o también hay otra cosa que hay, por ejemplo, que bueno, eh, charlando, no vamos a dar nombres, pero charlando de, de eventos de que por ahí, no motociclismo, pero otras cosas como que por ahí, el compromiso de, que se, de, as, de asistir, y después a última hora sí. se dice que no van a ir, o sea, y bueno, uno se, se, se queda sí, con bueno. la inquietud de que si bueno, van a venir 10 más y por ahí esos 10 no están, y bueno, faltan esos 5, esos 10, 3, 4, y bueno, y acá se son un montón. Sí, eso sí, se manejaba bueno, de otra forma totalmente antes. Sí, no, seguro, seguro. Ahora tenés que, que estar eh, atento o contar con eso que, como decimos, que por ahí pueden llegar. Pero, bueno, el, el, eso, la vida está cambiando y, y hay que adecuarse a eso Sí, totalmente. Pero, Pero bueno, eso son cosas que pueden pasar, no, y bueno, no, y lo importante sí, es que sí, estuvo, sí. qué sé yo, el acompañamiento masivamente estuvo presente y bueno, creo que eh, han podido llevar casi todo lo que tenían planeado, que es lo principal, me parece. Sí, nosotros, eh, o sea, eh, por ahí nosotros, yo porque soy medio muy calentón, viste, pero ya me conocen la mayoría. <risa> pero, y sí, sí pero sí, bueno, bueno pero... y yo digo, yo donde me puedo salgar me salgo, viste, y te pido mi disculpas. No, pero todo eh, bien, eh, no, aparte es, son eh, cosas que, que está bueno charlarlas también porque pasan, o sea, eso está, no es que estamos inventando ninguna cosa. Eh, Sí, son, sí, sí. son realidades, digamos, que eh. lo que estamos hablando son realidades que pasan. Claro, pero ya te digo, nosotros quedamos conformes. Bueno, eso es lo principal. Sabemos que la gente, la gente se lo trató bien, que eh, se lo pudieron disfrutar, pudieron disfrutar de, de estar con la amistades de, de los amigos, que sí, hicieron sí, los sí. amigos, aparte no, tuvimos mucha gente nueva, mucha gente de lejos, que hace rato no venían. Este, ya, más o menos es un augurio volver a tenerlo. Este. Sí, yo creo que están, este, están haciendo, ya. obviamente que va a costar y, y no sé si uno puede volver a, a contener la, la, la cantidad de, de participantes que había antes, porque en realidad todos han armado, así que es difícil volver sí, a sacar sí, un sí. número así, bueno, metimos tanta cantidad de motos en años anteriores, hay que ver si, si se puede repetir, porque claro. yo creo que va a ser difícil. Pero bueno, sí, lo importante sí, es sí, que totalmente. uno pueda cubrir los gastos, que es lo principal, y no ir no a pérdida sí, con toda esta sí. movida, ¿no? Exactamente, exactamente. Si bien, bueno, nosotros eh, lo que pretendemos, bueno, es eh, poder eh, sacar, viste, el, el, la cantidad de, de dinero que necesitamos para pagar las deudas, eh, para darle un beneficio a la gente que nos colabora, porque tenemos mucha gente que colabora, instituciones, viste, que nos dan una mano ahí, tanto en la entrada, en el puente, en la ciudad, seguridad misma eh mientras podamos tener eso y donar viste que sea alguna institución que por ahí necesitan mismo nuestro comedor eh, y ya con eso estamos conformes pues bueno, arrancaremos de cero nuevamente viste obviamente, obviamente y otra vez a sacar todo fiado viste ¿Qué va Sí, a ser? totalmente. bueno pero, mientras, Beto, pero no creo mientras que mientras mantengamos así El balance es positivo porque la gente, yo te, te digo lo que sí. veo en las redes, ¿no? porque obviamente nosotros también hay situaciones que por ahí uno no sabe, pero hay cosas particulares sí. que a veces no te permiten hacer ciertas cosas, como por ahí no me verán ahora los eventos, y bueno, hay cosas particulares que, que generan cosas de gastos y bueno, están, así que bueno, uno no puede hacer todo, pero bueno, como eh. lo decía el otro día con un entrevistado, es tratar de, de la parte de, de, de la radio, de acompañarlos con el evento y bueno, hacer la devolución y todo eso, Perfecto. bueno, por lo menos sumar un el, granito de arena de esa parte. Y eso parte, se hace ¿no? bien a nosotros. Obviamente sea, sí, totalmente. Y, y, y algo que te quería destacar, eh, por a ahí ver. ya no, ahí no tengo mucho tiempo. Sí, sí. Eh, el tema de la gente que viene con su moto, bueno, ha pasado en varios lugares. Si no, no van a entrar, bueno, que, que no vengan, que no vengan. Ah, porque claro. esos, ese dinero, necesitamos ese dinero. Claro. Y si no, bueno, que colaboren con un alimento no precedero, ¿viste? Exacto. Que no pueden venir con terribles motos, porque todos me dicen, loco, dejate, esto no puede ser bueno pero pues ya no podemos hacer nada viste y lo que pasa eh, que ya se te va a ir a cuarenta mil claro sí pero bueno tienen que entender son nosotros sí. pagamos veinte mil pesos la, la cartilla claro 20.000 mil no este, es nada en esta actualidad no es nada veinte no es pesos, nada claro, no es no nada, nada viste y yo soy un viste uno que que me gusta respetar al motero y por eso mismo eh trato de que me, de que no no no que no nos matemos Claro. Al viajero, al, al motero, que venga y que este, pueda tener para, para, para ver su cartilla, que aparte, bueno, eh, ahí tiene muy, todos los beneficios, ¿viste? Sí, muchísimo. Eh, tanto la cena, los sorteos y todo eso. Este, el desayuno, ¿viste? Que nosotros no, no damos desayuno a los que están ya instalados. le damos al, al, al que está llegando, pero de igual manera van todos a desayunar y no tenemos ningún problema, claro. ¿viste? Sí Totalmente. le damos el almuerzo, la, o la, la cena de, del miércoles, el guiso, sábado, el asado, del jueves, ¿viste? pero bueno, también le damos desayuno. Pero bueno, todas esas cosas, ¿viste? Entonces el, el, uno dice, pucha, me gasto un montón de plata para que vengan, porque teníamos 200 motos afuera, ¿viste? Claro, es y un número muchos importante. Muchos me dicen, esto, de, de esto hay que acomodar, y bueno, qué sé yo, no se puede. Es complicado, es un tema, esas, un tema edades, difícil de manejarlo es tienen que entender, por más que vengan un rato, yo cuando mismo te encuentro, porque si voy por un día, pago mi cartilla, entro, charlo claro. con los amigos y bueno, después me vuelvo. Sí, sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. sí te entiendo, te entiendo tu postura, te entiendo la postura y sí, es, es <risa> real, que es la, la verdad, sí, es cierto. Y, sí. y también es feo ir a decirle que se vaya, ¿viste? Aunque no claro, lo y queda chocante esa situación, ¿tienes? es media complicada Sí, seguro. Pero no entiende no entiende, No entiendes, bueno. Espero que lo que logremos eso. Sí, ¿qué? ya va a cambiar este... si Dios no quiere. Bueno, habrá que trabajar a ver cómo se puede manejar esa parte, ¿no? Para que bueno, los sí. se ingresen también al predio o, qué sé yo, de alguna sí, forma. Sí. Che, Beto, bueno, yo sí. te agradezco por bueno, eh, que hayas estado aquí en el programa y bueno, eh, te deseamos y lo y mejor yo... y bueno, para la agrupación y para todos, eh, lo mejor que, que sigan con, con la movida, ¿no? Sí, vos también te agradezco la, a, a vos y a tu producción ahí que Bueno, siempre se acuerdan de nosotros. Y a toda la gente que nos acompañó, a pesar del clima, a pesar de todos los dramas, y estuvieron con nosotros, ¿viste? La verdad que muy agradecido, che. Así que saludo a todos, ¿eh? Genial, Beto, te mando un gran abrazo. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Gracias. Gracias igualmente, sí. Bueno, amigo, hoy cerramos la entrevista con Beto, de Quijotes del Camino. Bueno, ahí contando una breve reseña de lo que fue lo que vivieron este fin de semana, estos cuatro días, en realidad... El, el 35, como te encuentro, de eh, la localidad de Azul, en el bañero municipal de esa localidad, así que bueno, eh, sumó bastante gente, así que bueno, la gente lo disfrutó y es una ciudad espectacular para, para poder participar y un evento también de mucha trayectoria, ¿no? bien, continuamos en Motomaníacos. Eh, Lo tenemos en comunicación a Simón, sí. Hola, Mario. ¿Cómo Hola, estás? ¿cómo andas Simón? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo tranquilo, todo tranquilo. Acá bueno, espectacular. Arrancando. Bueno, Simón, eh, concretaron otro, otro, este, otro encuentro fierrero ahí en, en Mestizo, la, ¿no? La verdad que sí, eh, sí, sí, sí, se concretó el, la sexta edición de, del encuentro de Mestizo, bueno, con sede nueva. La verdad que, bueno, eh, estuvo medio complicado el clima, que justo, bueno, los años anteriores la veníamos pegando muy bien, pero bueno, este año nos tocó un poquito de frío, pero bueno, a pesar de eso, eh, nos acompañó la gente, gracias a Dios. Sí, estaba, estaba, bueno, nosotros participamos el domingo, el sábado, bueno, estábamos en otra, en otra movida sí, sí, ahí, sí. acompañando con, con los chicos en la primera movida, así que bueno, estuvimos ahí con el grupo, pero bueno, el domingo decidimos participar también, obviamente, de Mestizo, Y este, la verdad que el domingo estuvo espectacular, el público de la localidad se sumó y, y autos también, ¿no? Había un parque importante. No, sí, sí, la verdad que el domingo, por lo general siempre, siempre se pone más el domingo que el sábado. Eh, la verdad que sí, parque automotor lindo el domingo, vinieron de todos lados. No, arriba. Eh, y, y la no, verdad no. Lo, lo disfrutamos bastante. Bien, ah, ahí está, ahí, ahí está, perfecto. Escuchame, eh, bueno, participamos en los Barrancones, ahí en el predio nuevo ese, estuvo espectacular eh, también ahí. Es el, el predio es lo que más nos gustó porque, bueno, la verdad que es un poquito más grande, más largo y, y bueno, el atractivo de, de, de nuestro encuentro también es eso. Eh, y la verdad que estuvo lindo, eh, estuvo todo seguro, no hubo ningún incidente, que es lo que más nos importaba también. Así que, y lo, la verdad que la gente lo pudo disfrutar, eh, el que viene para... para Para disfrutar de los arrancones lo puedo hacer tranquilamente, y, y la verdad que le estuvimos dando bastante tiempo eh, a los arrancones a lo que son los trompos. Así que nada, para ser, la verdad que salió lindo, salió lindo, la verdad que nos no gustó, eh, quedamos todos contentos, que eso es lo importante también como grupo. Y nada, vamos a apostar ahora a la sexta, a séptima edición, eh, tratar de seguir mejorando como siempre. Sí, estuvo bárbaro, la verdad que muchísima cantidad de. De autos, había autos que llamaban la atención y bueno, algunos fierros este, bastante llamativos, como ese que no me acuerdo ni cómo es, pero ese que tiene el motor de AUS. Ah, sí, es de, de Anderson Troncoso, el, el chico de Pringler, que la verdad que siempre nos acompaña. El de Springer, eh, ah, de Springer, ahí no me acordaba. Ese es el rat, claro. El rat. Ese es el rat que, que siempre llama la atención, ya el año pasado también nos estuvo acompañando desde que lo armó, eh, sí que es un buen atractivo, es algo que, que no lo puedes creer cuando lo ves porque sí, ¿cómo armaron esto, no? Eh, es una bestialidad, y la verdad que sí, le gusta mucho a la gente eso, eh, y gracias a Dios que también nos puede acompañar porque es un atractivo que no se ve en todos lados, como hay rat, hay bastantes y muy lindo, pero semejante bestia no, no se ven en, en muchos lugares armados así, es estilo bien yankee eso. No, impresionante, con esa, con esa mecánica no, no se ve mucho, no, no, no, no se ve para no, nada. No, no, no. Es, es una locura la bestia esa Y bueno, la verdad que también dieron un buen espectáculo Junto ahí con los chicos de Necochea Que, que hicieron un arrancón ahí con, con el camión La verdad que, que queda lindo eso Y nada, viste, la gente Gracias a Dios que no, nos acompañó bastante eh, Estaba un poquito fresco nada más Pero bueno, la ciencia nuestra también estaba, estaba Ahí presente, siempre Acompaña con un poco de bandas de rock eh, Música, eso también está bueno eh, Y nada, la, la pasamos bien eh, Yo creo que ahí te vi A las corridas, porque bueno, viste que Cuando andamos organizando, no, no podemos parar, pero bueno, a las, a las pérdidas te saludé. Eh, y bueno, y gracias también a ustedes por acompañarnos. No, es un gusto. Nosotros, bueno, estamos desde de que arrancaron, estamos acompañándolos. Desde que arrancaron, Sí, obviamente, en, hemos participado de todo y la, la verdad que tanto a veces sábado, a veces domingo, pero siempre estamos participando y, y bueno, es, es algo que nos gusta. Estamos cerquitas, a 100 kilómetros nada más. sí. Y sí, sí. había bastante Eso gente bueno. de la zona también participando con sus vehículos. Sí, sí, sí, sí. sí. Por la suerte de, de Necochea vinieron de, bueno, de Tandil, de Tres Arroyos, bueno, de Andro de Pringles, eh, mucha gente, la verdad que, que sí. Eh, a pesar del tiempo, le no teníamos miedo al tiempo, porque bueno, estábamos ahí que llovía, no llovía, eh, que lo íbamos a hacer, que no, porque si llueve, también te lo tenía que suspender, pero bueno salió y eso es lo importante, estamos contentos que, que pudimos hacer un, un año más ahí con, con el grupo, con Gastón, eh, Fernando, bueno, yo, todos los chicos de, del grupo que también, yo soy el que habla, ¿no? A veces, pero bueno, detrás de esto también lleva una organización grande, eh, estamos casi un año organizando lo que va a ser, ahora ya empezamos a hacer el séptimo, ¿viste? Sí, totalmente. Eh, y más que nada este año costó organizarlo por el tema del cambio de sede, que bueno, No sabíamos con lo que íbamos a encontrar también, si a la gente le iba a gustar el predio, a, a lo que ya estaban acostumbrados, que fueron 5 años que lo hicimos en, en el Aeroclub. Claro, sí, sí, bueno, cambia un montón, sí, cambia un montón. Bueno, Gastón ella, es... eh, nos comunicamos con Gastón, pero bueno, te, vos sos el vocero ahora de Mestizo, porque <risa> me, me, claro. él, él te <risa> manda al frente a vos y dice, bueno, eh, habla eh, con Simón. Exactamente, él es el que me manda al frente <risa> a mí y yo, bueno, tengo que salir a hablar. <ríe> nah, no, bueno, pero bien, bien. Para ¿no? eso y, y, para eso grupo. y se divirtió bastante Gastón con los arrancados. Ah, sí, la pasó recontra bien. La verdad que a esa forá pobrecita le tiene que hacer un premio. No, no, no, le, le, no pero estuvo, estuvo lindo aparte no, Pero bueno, eh, la gente lo disfrutó un montón la, en, de las dos partes, tanto público como claro, participante. ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es eso, lo que tiene, que la gente por ahí le gusta ver eso y, y está bueno que, no sé, alguno que se queda, otro que va, lo ayuda. Y ven los barracones, ven los trompos, que no se ve todos los días tampoco eso, ¿viste? Porque es no. haciéndose en la calle hoy en día, ¿viste? Como no, es. no, no. Así no. que eso, eso está bueno hacerlo en un predio cerrado, obviamente siempre con seguridad. Tratamos de mejorar siempre en eso, que tener las herramientas de seguridad, ambulancia, matafuegos, ¿viste? Que está bueno divertirse, pero también hacerlo seriamente. Sí, obviamente, sí. Pero bueno, el predio es excelente, pues nosotros obviamente lo conocemos por el motociclismo, por, claro, el, por el chichico sí, el kilómetro 400, hacen, pero bueno. Los chicos lo hacen ahí, sí. Eh, ahí tienen lugar para extenderse si van, nah. el, o sea, si sigue creciendo, si Dios quiere, el evento, sí. hay lugar para meter muchísima cantidad nah, de gente. Sí. Y, ahí, y ahí tienen lugar, comodidades, sí. porque quieras o no quieras, tenés fogón, tenés baños, tenés... Sí, tenés, para tenés hacer sombra tu, también. Para hacer parrillar sí. tu, tu... La verdad una, que sí. Arboleda, tenés una comodidad espectacular. Y bueno, mucha gente claro, se quedó claro. también, ¿no? Fue a pasar el fin de semana. Sí, sí, tuvimos, tuvimos gente, bueno, como ya te había dicho, tuvimos gente desde el viernes que si quería uno a quedar, eh, nosotros ya o sea, estábamos, ya desde el viernes estábamos ahí, estábamos organizando las, los, los, las cosas de los trompos y todo, la cantina y todo eso, y bueno, llegaron los chicos los están de Buenos Aires, después llegó gente en Necochea, llegó el viernes, y ya se instalaron en Carpas, bueno, llegó leandro Cosa también, llegaron el viernes, se, se instalaron ellos. Así que, nada, la verdad que sí, ya que, ya que llegue gente un viernes, ¿viste? Te, te, da, te dan ganas de, de seguir adelante y, y mejorarlo, ¿viste? Porque como que esperan la fecha, esperan a que tiremos fecha y, bueno, se preparan para, para eso. Y la verdad que la gente también eh, es una onda muy familiar, eh, eso que también es lindo. Es lindo compartir un fin de... entre gente que habla de los fierros, de que cómo se arma un proyecto, de que te haces conocido, que va al encuentro del otro. Es algo, es algo lindo que, bueno, que, que a quien nos gusta a nosotros esto la verdad que te pone contento. Sí, totalmente. Bueno, Simón, bueno, felicitarlo que, nuevamente bueno, por, por este, no, este muchas evento, gracias. ¿no? No, la verdad que sí, estamos contentos, muchas gracias, y bueno, esperemos verte en otras juntadas, cuando vayamos a Tres Arroyos, y bueno, ya obviamente, te esperamos el próximo, que sabemos que vas a estar acá. Seguramente, si Dios quiere, mientras, mientras se pueda, vamos a seguir metiendo. Más, sí, más vale, más eh, vale que sí, ojalá. No, nah, pero es que cierto, sí. lo disfrutamos y, y sí, como decís vos, el ambiente es espectacular y, sí. y muy, muy, este, sí, bueno. muy familiar todo. Como siempre, eh, también se trata de, como grupo, eh, nosotros también tratamos de mejorar. Eh, cada año, viste, que te surge una cosa y decís, ah, bueno, es por acá, esto no, esto sí. Eh, entonces, nada, queremos que esto siga creciendo y, bueno, que cada vez el público nos acompañe cada vez más. Sí, toda la, toda la razón tenés vos. Así que, bueno, vas a ir así seguramente así que... si Dios quiere. Bueno, Simón, te agradecemos sí. nuevamente porque bueno, te aquí en, en no. el programa. Y, bueno, felicitar obviamente a todo el grupo de Mestizo, ¿no? Listo, sí, sí, gracias, gracias a vos bueno, por la nota y bueno, obviamente van a llegar las felicitaciones y nada, esperemos seguir mejorando para, para el nuevo año. Si Dios quiere, bueno, un gran, un gran abrazo para todo el equipo. ¿eh? Dale Mario y un saludo ahí para toda la audiencia, muchas gracias. Nos vemos, gracias. Bien amigos, cerramos la entrevista con Simón de Mestizo Garage con este, la reseña del sexto eh, encuentro fierrero ahí en... ...en Benito Juárez, la capital de la amistad... ...en el parque Tagloretti de esa localidad. Maníacos, acá desde Jacinto Arauz... Eh, ...haciendo un pequeño resumen de lo que fue nuestro... decimocuarto motoencuentro... ...donde nos acompañaron más de 500 motos... Eh, provenientes de, de todo el país... La verdad que tuvimos tres días de, de muy, muy buenos de, de clima, lo cual no estamos acostumbrados porque casi siempre nos llueve, así que, así que bueno, esta vez pudimos, pudimos hacer todo lo que teníamos previsto, así que nada, agradecer a todos los motoviajeros que nos vinieron a acompañar y a los que no, invitarlos para el año que viene, eh, que seguramente va a volver a ser una fiesta motera Jacinto Arauz. Desde ya quiero agradecer a Mario por, por siempre estar eh, a disposición nuestra y de y bueno, y toda la audiencia de, de motomaníacos. Eh, gracias a todos. Bien, escuchamos el audio de Ezequiel, de Jacinto Arabos. Bueno, con una breve, breve reseña, eso es lo que decía, breve reseña de lo que fue eh, su 11 motoencuentro ahí en en La Pampa, así que bueno, Jacinto Araos eh, otra vez vivió otra fiesta con este gran eh, Moto Encuentro Bueno amigos, antes de hablar con Mario vamos a proceder a hacer el sorteo que teníamos en las redes sociales, en el Facebook, básicamente de Motomaníacos que era dos tarjetas para este este 11 de Abril en Necochea, que es el asado con Acampe, asado motero En el campeón Miguel Lilio, bueno, estaban anotados ahí un montón de gente, se anotó, más de 40 comentarios que se sumaron, así que espectacular, agradecimiento obviamente a los chicos, a, a la Colo y a Mario por este, bueno, cedernos estas dos tarjetas para, para que ustedes, los oyentes de Motomaníaco, se puedan ganar y participar de este evento este próximo fin de semana. Así que bueno, vamos a hacer el sorteo, acá están todos los cuponcitos, así que bueno, vamos a sacar uno, a ver... Mónica Buciscas de Vallablanca con el número 905, es una de las tarjetas vamos a ir por el segundo a ver quién es el ganador estamos y es Gaby Barneche con el número 013 de González Chávez Muy bien, ahí están los ganadores, bueno, ahí vamos a estar comunicándonos y ahora lo vamos a hablar con Mario, que ya aprovechamos para que nos cuente lo que va a ser este, este evento y le pasamos también los, los ganadores para que se pongan de acuerdo de ahí y, bueno, lo manejen ellos, las tarjetas. Así que, bueno, amigos, eh, ahí tratamos de compartir este, un montón de información, como siempre. Y que ustedes estén informados y, y puedan participar de todo esto que les gusta, que es la, los eventos de motociclismo y diferentes cosas que se realizan en la provincia de Buenos Aires, básicamente, que es lo que tratamos de cubrir nosotros este, con, con el programa. Auspicia esta entrevista en Motomaníacos Motopox. Continuamos en Motomaníacos, lo tenemos en comunicación a Mario. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Matute? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Mario? Estaba escuchando el sorteo ahí, este, bueno, eh, felicidades para los dos, este, eh, eh, los dos eh, chica y chico. Sí, dos chicas, Mónica son... y Gaby. Eh, sí, sí Gaby. González Chávez. Sí. Eh. Gabriel, este, Gabriel, sí, Gabriel programa, y Mónica. Eh. Gabriel y Mónica. Exacto. Bueno, este, estoy acá con la Colo, estamos contentos eh, de escuchar el programa, eh, de escuchar a todos tus seguidores ahí que están atentos al programa. Y... Hola. Sí, te escuchamos. Ah, bueno, bueno. No, pensé que ya había cortado. Este, así que nada, preparados para el fin de semana, eh, con muchas expectativas. Ya tenemos todo preparado y... Y bueno, nada, eh, con ganas de que ya llegue la gente y a disfrutar, ¿no? Sí, totalmente. Es un... A disfrutar un evento en Necochea, ¿no? Y en, el, en el camping, ahí Miguel Líder. Sí, Lide. ahí dan este, 25, 26 grados. Para sí, el, el fin, fin de, de semana, semana da sí, buen, buena temperatura, lindo. va a estar lindo si Dios quiere. Sí, este, así que nada, eh, agradecerte eh, por la difusión y bueno, siempre esperamos que puedas venir y compartir con nosotros, ¿no? Por acá, por Mecochea. Exacto, vamos a ver, yo no, no te aseguro nada, porque estamos con unas cosas personales y estamos medio parados de, de, de viajar, hacemos cosas acá, hicimos cosas por acá en la zona, pero eh, tenemos otras cosas pendientes, ¿no? Y que hay que resolver, así que, bueno, estamos medio tranquilos ahora sí, pero bueno, como lo decía Beto ahí, tratamos de acompañar con lo que es el, el programa y tratar de acompañar con la difusión, ¿no? Que, para que la gente esté al tanto de todo esto, así que, bueno, eh, también agradecerle a ustedes por el tema de las... Ceder las tarjetas para los, los oyentes de motomaníacos, lo ¿no? que es importante eso. No, bueno, no, no, muy agradecidos y, y bueno, si en caso de que no vengan, este, hay un regalito para, para, para ustedes, para motomaníacos, para radio, que se los vamos a hacer llegar. Este, así que nada, ¿por qué no me contás un, un poquito la reseña? de más o menos lo que van a hacer. Y si la gente tiene tiempo de comprar tarjetas o ya cerró la venta de tarjetas. No, no, no, no. Este, pueden seguir comprando las tarjetas. Este, yo voy a tener, este, la cola también va a tener ese mismo día porque sabemos que va a haber gente que va a estar viajando y por las fechas y todos los eventos que hubo, sí. este, por ahí no llegaban a las anticipadas y demás, pero sí, vamos yeah. a tener entradas. Perfecto. Así que van a poder... Este, van a poder acceder al, al evento. Perfecto, entonces seguimos, este, bueno, compartiendo, un... eh, seguimos compartiendo el flyer para que la gente que está en los números de teléfono ahí que se sigan comunicando, ¿no? Sí, sí, sí, sí. totalmente, totalmente. Genial, así que bueno Mario, este, un contame poquito... una, reseña, una reseña breve de lo que va a ser el evento. Bueno, el evento sería el sábado 11 a las 12 del mediodía, ya pueden ir ingresando para armar las carpas y disfrutar de todo lo que vendría a ser el camping, eh, las instalaciones, eh, la playa, es un poquito eso, y después tipo 8 y media, 9, ya nos vamos a sentar en el resto del camping este, para disfrutar de la cena, así tal cual dice el flyer, este, asado libre, con entrada, eh, vino y cerveza tirada libre, hasta el final de, de la cena, ¿no? Y después de ahí nos pasaríamos al quincho del camping, donde va a haber dos bandas, que van a tocar hora y media cada banda, fácil. Y ahí se va a eh, establecer un, un bar, una barra, este, donde, bueno, cada uno ahí ya se van a pagar los tragos, que va a hacer, este todo, este, la barra la va a organizar este, la gente de Crova, ¿no? Y bueno, después este, ahí se van a hacer los sorteos, eh, se van a entregar menciones, y, y bueno, y ahí vamos a dar por finalizada la... El evento, el primer evento, el primer moto asado eh, con los chicos de, de desagrupados y bueno, nosotros le damos la chopa. Genial, bueno, espectacular, así que excelente la reseña que nos diste para que este, la gente pueda participarse, participar y bueno, disfrutar un fin de semana de, de motociclismo y bueno, y, y en la ciudad de Necochea, que también es una ciudad súper atractiva, bueno, a mí me gusta muchísimo Necochea, pero bueno... Este, cuestiones personales por ahí, a veces no se puede estar en todos lados. La verdad que ni las invitaciones llueven desde que estamos en el programa, pero bueno, lamentablemente en todos lados es imposible poder participar, ¿no? Nos gustaría estar en todos lados, pero bueno, hacemos lo que podemos. Sí, sí, sí, ni hablar. No, nosotros también, este, y aparte por el tiempo, ¿no? Porque el tiempo está bastante, bastante jodido. Este, y bueno, muchas veces uno no puede asistir a todos los lugares, le encantaría ¿no? asistir a todos los lugares, pero bueno. Sabemos que estos tiempos son medio difíciles y, bueno, tratamos de hacer algo este, adecuado como para que todos puedan, puedan venir y disfrutar. Este, así que nada, no, no, no más eh, para decirte, Matute, simplemente las gracias eh, por la difusión y, bueno, nada, eh, están todos invitados para venir a Nicochea que va a ser lindo tiempo y que disfruten nuestras playas, este... Y el parque, ¿no? Que es hermoso. Genial. Bueno, obviamente te convocamos para la semana que viene para hacer la reseña, ¿no? Así damos el, el cierre a lo, que, a lo que será el evento, ¿no? Así la gente también está al tanto de, de lo que vieron, lo que participaron. Por ahí contar este, las localidades que estuvieron participando y lo que vos quieras. Agradecimientos también que está bueno también darle la devolución de mucha gente que también colabora para que puedan llevar a cabo estas cosas. Así que también está bueno tratar... Bueno, en el programa siempre tratamos de hacer esa cuestión de... De hacer la previa y después hacer el cierre al otro, al otro martes con este, con los agradecimientos, ¿no? Que siempre está bueno dar a conocer. Sí, sí, sí, acá nos acompañan un montón de, de marcas y firmas este, renombradas acá en Bochea, Motorruta, este, eh, Don Moto, eh. Hay un montón de... no quiero nombrar a un montón, este, me voy a olvidar seguramente. Sí, sí, prepárate para este, la semana que bueno, viene todo. Sí, para la semana que viene voy Preparate a... prepárate todo. Especial Carlos, chicos, especial Carlos también. Este, eh, bueno, arrate. Hay un montón de, de, de gente que está detrás que, que siempre eh, colabora y bueno hace que, que esto sea posible, ¿no? sí totalmente y no, que sea que sea una fiesta genial bueno para toda la gente que viene este, genial Mario bueno le mando un beso a la Colo ahí que los vamos a ver pronto si Dios quiere eh, que lo pasen lo mejor posible que sea todo un éxito que lo que tienen pensado que lo puedan llevar a cabo como, como está planeado y que sea un gran fin de semana bueno con el motociclismo y hacemos como te decía la semana que viene hacemos la, la reseña correspondiente de este evento eh Dale, dale La semana que viene la hacemos hablar a la coro Se hace la que no quiere salir viste. <risa> No quiere hablar <risa> No quiere hablar Bueno, pero ya bueno no, la semana que viene va a, tener, va a tener que decir dos palabras Aunque sea Sí, sí, sí, sí. Igualmente yo después te voy a estar mandando El, el video Va a salir en todos lados sí. igual, Porque va a haber un dron filmando Dale, dale Sí, compartimos todo en las redes sociales ahí, de Motomaníacos Obviamente Dale, dale, Matute Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes chicos Bueno, ahí por privado después manejamos el tema de los ganadores Y se ponen de acuerdo ustedes Dale, dale Un saludo a todo tu equipo Y muchísimas gracias por la difusión Gracias a ustedes chicos, un gran abrazo eh. Bueno amigos, cerramos la entrevista con Mario Mario de Necochea eh, Contando lo que va a ser Este sábado y domingo Este gran evento ahí en Necochea Este asado motero casado con Acampe Así que ahí en Campi Miguel Lilio, bueno, en las redes sociales está el flyer y lo vamos a ir compartiendo porque como decían los chicos, tienen tiempo de conseguir tarjetas para participar de este gran evento que arranca el sábado a las 12 del mediodía y termina el domingo a las 12 del mediodía también ahí en Necochea. Así que bueno, estén atentos si quieren participar desde vivir un fin de semana en esa localidad. También la realidad monstruo, Otro reflejo en esa con me un hermano al que también Hola, buenas noches, lo tenemos en comunicación a, a Gitano Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches Gracias, gracias por, por, por este, este grato momento Muchísimas gracias No, gracias a vos por estar aquí Bueno, eh, se viene la inauguración Después de tanto esfuerzo, ¿no? Que se ha que se ha realizado y se ha una, trabajado y tanta gente ha colaborado. Sí, sí, sí, una lucha que se lleva cuatro años y medio acá en la ciudad de Bahía Blanca y sí, con la colaboración de, de, de muchísima gente que dar nombre dejaríamos a alguien. Claro, exactamente, fuera, ¿no? exactamente. Así que, pero siempre agradecido eh, agradezco en nombre de, de, de, de la comisión directiva que en este momento me, me, me, me toca llevar adelante, pero también pidiéndose nuevas elecciones, que, que la gente comparta, que la gente le, le, le guste esta, esta manera de hacer también motociclismo eh, cultural. Así que están los caminos más o menos encaminados, pero siempre está bueno dejar el espacio para que las personas jóvenes a todas personas que quieran seguir adelante con, este, con esto, que es seguir eh, culturalmente dando, haciendo cosas como en la asociación, así que es, es, es dar un pasito al costado para que venga la nuevas generación. Genial, genial. Bueno. hoy vamos, vamos a inaugurar el monumento, como decía. Genial. Bueno, ¿cómo es la historia del cronograma? ¿Cómo lo tienen pensado desarrollarlo para la bueno, inauguración? lo... lo... Lo que tenemos que pensado es el día sábado, más o menos el, el horario de la cita es a las 11 de la mañana. Vamos a, este, a estar esperándonos para tomar unos mates con todas las fritas, facturas. Eh, después esperaremos la visita del señor intendente de, de la ciudad. Va a haber un, este, una exposición de motos antiguas, de autos antiguos. Y, Y bueno, después del desplazamiento de todas las motos nuestras, eh, y después charlas, esperar que se hagan las tres horas como para descubrir, eh, este momento que va a dar eh, precioso, no te quisiera contar cómo es, porque sí, me, no. me pica, pero, no, no. <risa> pero no, no se puede, no se puede. <risa> no se puede, no se puede. No, no, no se, se puede, puede, no se puede, ya es una sorpresa y es un, un evento que bueno, se va a sorprender la gente ahí en, en el momento, ese es el fin. Sí, ese es el fin, ese es el fin de después también comentarles todo lo que se vino trabajando, eh, contarles que, que estamos trabajando para una motoposada gratuita acá en la ciudad, para un motociclista, para que, que venga de paso que tenga un lugar donde parar, eh, comentarles que todo lo que se viene, todo lo bueno que se está haciendo, lo que se viene en este, en este recurso de estos meses que el monumento ha sido declarado de interés cultural para la ciudad de Bahía Blanca, eh, contarles que a partir de, de esta fecha a, eh, y las fechas medianas en los años que transcurre, pasa a ser el Moto Encuentro de la ciudad de Bahía Blanca. Así que tenemos fecha para el Moto Encuentro Mirá. de la ciudad de Bahía por primera vez, por primera vez que la, la municipalidad va a eh, ser partícipe de, de esta movida... Qué buena noticia estás dando. Sí, para nosotros es muy bueno para las generaciones que vengan porque eh, uno ya no es pide, ya son 62 años, 50 arriba de una moto y eh, lograr esto, esto es muy importante porque se puede unir la, el, lo que en sí nosotros siempre quisimos de movida desde que se inició todo esto fue unir, unir el motociclismo acá no hay Eh, acá no hay elecciones de parche Acá no hay parche Son motociclistas Entonces queremos trabajar en el bien común para la ciudad El evento va a ser eh, Sin fines de lucro Para la asociación de motociclistas Se va a trabajar para las entidades De bien público como bomberos Hospital Y se le va a dar participación A todas las agrupaciones este, Esta es la novedad en sí Claro que el motoencuentro en la ciudad de Bahía Blanca va a ser partícipes todas las agrupaciones. Todas las agrupaciones. Para que todos tengan su manera de, de, de, de poder llegar, poder alcanzar un objetivo eh, de su propio interés. Viste que toda cada agrupación tiene una fecha que, que hace un moto -asado, todo y puede servir, pero siempre pensando en... en, en ¿no? Nosotros, por ejemplo bomberos, ayuda le, el eh, hogar de un otras entidades que queramos ayudar. De eso, de eso se va a tratar eh, el Moto Encuentro de la Ciudad de Bahía Blanca. Genial, espectacular, ¿no? Eh, unos planes súper interesantes ¿no? para, para llevar a cabo y bueno, que va a traer este, bastante movida para la, la, la ciudad ¿no? de Bahía Blanca. Y la ciudad de Bahía Blanca, aunque eh, alberga, mira, 6.500 motos en barro. Eh, es una cantidad importante Claro eh, Entonces Pero Vos viste como es este ambiente Por ahí uno eh, sí. Se empieza a desparramar No se entiende lo que uno quiere decir O el otro que piensa eso. Y está todo bien Que todos no tengamos la misma manera Obviamente de Pero sí, sí. Eh, tendríamos que tener un fin común Un fin común de algo ser solidario No, no Claro aspirar hacia adentro y pensar para... Esto, ayudar a un bombero, no tenés que ayudar toda la vida, el bombero de claro. salva la vida, el hospital de salva la vida. Eh, esa es la cuestión que nosotros queremos ver, que debemos llegar. Esa es la finalidad de, de, de, del mandato que a mí me toca estar en este momento. Sí, sí. Eh, yo soy, mira, este... No, no es vanidad, sino que yo soy el fundador y creador de esta asociación de motocicletas. Claro. Cuando la creamos hace cuatro años y medio atrás, eh, nosotros hicimos el decreto, por decreto que todos nos teníamos que ir finalizando los cuatro años. Bien. Todos. Todos. Sin elección, todos nos teníamos que ir y que se volviera a, a generar nueva gente, que darle la oportunidad a todos los que querían participar. Con ideas nuevas, equivocaciones, aciertos, pero... Siempre respetando el estatuto que se hizo. Y entonces, como eso se escribió, yo acostumbro que si yo no lo escribí con la mano, no voy a en mi coro. Entonces voy a dar el ejemplo de eso. Son, no me quiero quedar, quiero darle participación a, a gente nueva, principalmente a los jóvenes. Claro. A los jóvenes. Darle participación a los jóvenes. Eh, no importa que tenga una 110 o una 125 Claro. Todo empezamos ahí. Todo empezamos ahí. Porque yo en estos momentos de mi vida cambiaría los 18 años y entregaría motos grandes que tengo para que me den los años que, que ya no tengo. Claro. Sí, <ríe> sí. Cosa, Entonces, eh, hay que darnos oportunidades. Hay que dárselas. Entonces, nosotros ahora con las elecciones nuevas queremos que venga gente nueva que se haga cargo de esto. Está encaminado, tenemos personas jurídicas, tenemos un lugar donde... Eh, que estamos formando, eh, un monumento que se inaugura el sábado, eh, muchísimas cosas para entregar a las personas que vienen, nuevas, pero siempre respetando el estatuto que se creó. Eh, así que eso sería lo importante bien, de todo esto. Bien, bueno Bueno, eh, sí. te tengo que cortar porque bueno, se me va el programa, pero hacemos una cosa, Gitano, pero, eh, te convoco para la semana ¿sí? que viene que charlemos dale, y, me dale contás, ahí, dale. y me contás de cómo fue, eh, cómo fue el evento de la inauguración y contamos un poquito más de cositas que por ahí nos quedaron pendientes en el día de hoy, sí, pero sí, la semana que viene charlamos de vuelta y me contás una reseña de cómo, cómo lo disfrutaron este fin de semana, pero bueno, les deseamos lo mejor para ustedes, que tengan un, una excelente inauguración de monumento y bueno, que, que sea un día espectacular para todos ustedes. Mario, gracias, gracias por todo lo que haces Por el motociclismo, gracias eh, Así que Te voy a tener al tanto de todo Te voy a mandar fotos te voy a, La semana que viene seguimos charlando Seguramente, que, sea mejor si y que siempre sea Que sea buenas rutas para, para todos Que sea rock eh. Exacto. Un abrazo enorme Un abrazo grande amigo, eh. nos vemos, chau chau Chau, chau, chau. Ahí cerramos con la nota con Gitano de Bahía Blanca. Bueno, se viene la inauguración del Monumento al Motociclista en esa localidad. Vamos con la tanda publicitaria y seguimos con los últimos minutos de Motomaníacos. DC Motos. Taller mecánico de motos en general. Escáner multimarca. inspección electrónica. Contacto 2983 506161. 61 Tres arroyos. Veterinaria Don Hugo.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 Todo para el automotor, suspensión, kit de distribución y bomba de agua, cables de tufías, rodamientos, lubricentro. Camus Repuestos 9 de julio 783-424779-2983-569054. Ah. Seus Mi Bet.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 Bueno amigos, cerramos Motomaníaco por el día de hoy Recordamos, a Sábado Motero en Necochea, 11 de abril En el Camping Megililio Todavía está en la tarjeta disponible para participar de este evento Inauguración del Monumento al Motociclista en Bahía Blanca El 11 del 4 de 2026 Predio de la Indiada, Rotonda, Acceso y Calle Brown 11 horas en Bahía Blanca Se viene el motocampe de Patriada El predio Club Rosario, Puerto Belgrano Ruta 249, Punta Alta eh, 30.000 pesos incluye consumición y una bebida viernes 1 de mayo a las 14 horas eh, es la entrada la, al evento, el sábado 2 evento principal y el domingo cierre con Acampe se pueden comunicar al 2932 533320 a Fido después en Pehuajó se viene el, la inauguración del monumento al motociclista con almuerzo El sábado 18 de abril a las 13.30 horas eh, va a estar Gustavo Morea, tarjetas limitadas a un valor de 50.000 pesos, más bono contribución por sorteo de una moto 110. Se pueden comunicar al 239-6621-923 en el flyer de Motomaníacos, en, el, en, el, en perdón, el perfil de Motomaníacos está el flyer para que los puedan ver. Eh, también tenemos el 18 de abril, nuevo no aniversario de... Loncos, el eh, valor 35 mil pesos. Todavía están disponibles las tarjetas. Se pueden comunicar a Misil 291 50 30 255. Y Marian 291 53 60 422. Es el eh, valor 35, como les decía. Loncos celebra su noveno aniversario. Cerramos el día de hoy. Motomaníacos, bastante actividad, tuvimos el día de hoy. Gracias, Diego, por la operación técnica. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de este, de este evento, de este evento, de este programa, es eh, lo que queríamos decir. Eh, Le deseamos lo mejor para la gente que viaja. Buenas rutas el fin de semana. Bueno, les mandamos un abrazo. A través de Motomaníacos en las redes, seguimos compartiendo todos los eventos que se realizan en la provincia de Buenos Aires. Les mando un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Chau, chau.